Vo qué vas bailando tanto llora bien abrir los ojos y después seí bail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 el sol en su abrazo puede despertar a la tierra y develar tus raíces mientras las del dolor atraviesan leves el umbral las semillas nuevas crecerán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 fundiendo en la arcilla cotidiana de aquellos que siembran la alegría te alzarás erguido murmurando anhelos y abrirás tus brazos hacia soles nuevos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 No me llores amor no vale' la pena, si me llevo a morir No me llores amor no me llores amor no vale no, no vale la pena llorar no me llores amor No me llores amor no me llores amor no, llores, amor. no vale si pena. no hay puños en alto No me llores amor si no hay flores i la Vale pena, no, no vale la pena llorar No me llores, amor Si me llego a morir siendo.